Canción perteneciente al primer álbum de esta banda australiana de hard rock, que fue una canción increíble y que realmente algunos dicen que pueden ser los sucesores de ACDC. ¿Están de acuerdo? Me lo dicen en un rato al 112536-4814 Erborn e Running Wild. Pasen por acá, hola. Música Sí, c a Bienvenidos a l l e r o s b esto que se llama El Forajido, un programa que sale a través de más de 100 radios en todo el país, gracias a la gente bonita de r e p u b l i c a Hosting.com, tu lugar. En internet comenzamos con Airborne haciendo Running Wild, esta banda de rock, de hard rock de Warhammer en Victoria, Australia, que editaron. Su primer EP en 2004, llamado Ready to Rock, después de conseguir una consolidada popularidad en su ciudad de origen debido a sus conciertos en los locales de la zona. Luego, en 2005, firmaron un contrato de cinco álbumes con el sello Capitol Records y comenzaron, miren qué carrera, ¿no? a llevar a cabo actuaciones. Antes de los conciertos, o sea que telonearon bandas como The Rolling Stones y Motley Crue, además de tocar en varios festivales de verano. En 2007 editaron su primer LP bajo el nombre de Running Wild, concretamente el 23 de junio, que es el que escuchamos recién. Uno de los trabajos era efectivamente Running Wild, otro era Too Much, Too Young, Too Fast y Diamond in the Rough. Busquen datos sobre Airborne, los buscan en www.airbornerock.com, una banda de los señores Joel y Ryan O'Keefe. Matt Harry Harrison y Justin Street para que puedan disfrutar justamente lo mejor del de rock. Insisto, algunos dicen que podrían ser los sucesores de ACDC. Si están de acuerdo o en desacuerdo, nos pueden dejar su mensaje en el 112536-4814. Es nuestra línea de WhatsApp 112536-4814. Publica periodismo.com Gato salta desde el quinto piso de un edificio en llamas y sale caminando ileso. Ampliamos después esto en un ratito nada más, porque ahora llega el turno de escuchar a Scorpions. Rock you like a hurricane. Esto es el forajido, una patada a tus sentidos con el mejor rock y pop también, ¿por qué no? Porque somos un poco de esto, un poco de aquello, ¿no? Duros y blandos a la vez, como los turrones de Navidad, dependiendo del caso. Scorpions sonando en el forajido. ラッキー、ラッキ m ハリー・カイン、あきっつもこのメガホークイーン、ポップ。 ファーマー、ファーマー、メンフィスラー、メンー、モノトーブ、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケス、ケース、ケーース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ケース、ース、ス、ケス、ケース、ケス、ケース、ケス、ケース、ケス、ケーース、ケース、ケース、ケース、ケス、ケース、ス、ケース、ケース、ケース、ケス、ケース、ケス、ケース、ケース、ケース、ケース、ケス、ケス、ケーース、ス Es una versión rarísima y recortada de Nazaret. Glad <risa> when you're gone. ¿Qué pasó? ¿Se trabó todo? Cosas que pasan y vamos, ¿eh?、Les、quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Radio c a u s a y Guasi y Radio Cordillera que nos pasan también en Perú. A ellos un abrazo gigantesco. Al amigo a p o l i n Arzamanes y Cristóbal Sarmiento, que es la voz institucional. De este programa con la artística que ustedes están escuchando en este momento. Decíamos: gato salta desde el quinto piso de un edificio en llamas y sale caminando ileso. Pasó en Chicago, Estados Unidos, donde el gato sobrevivió luego de saltar desde el quinto piso de un edificio en llamas. El personal del Departamento de Bomberos de Chicago estaba grabando un video del exterior del edificio mientras los bomberos apagaban el fuego cuando un gato negro apareció a través de una nube de humo en una ventana rota. El f e l i n o probó brevemente el costado del edificio con sus patas delanteras. Y luego se animó directamente a saltar. El video está en YouTube. Los espectadores gritaron cuando el felino cayó. El menino falló una pared y su lugar aterrizó sobre las cuatro patas en un parche de hierba. Rebotó una vez y se escapó directamente. Fue debajo de mi auto y se escondió hasta que sintió mejor la posibilidad de salir. Es más, intentó escalar la pared para volver a entrar, dijo el portavoz del departamento de bomberos, Larry Langford. El gato no resultó herido y agregó que estaban buscando localizar a su dueño. Está en YouTube y el gato está en perfectas condiciones, lo cual nos tranquiliza un montón. De qué hablar en otro momento. Vacío legal permite a sus estudiantes comer pollo frito gratis por seis meses. Pero eso no va a ser ahora, va a ser después de escuchar a la gente de farmacia haciendo nada de nada. Canción perteneciente a la banda sonora de la película Los Paranoicos. Busquen a que es una gran película con Daniel Händler y Jasmine Stewart. Dirige Gabriel Medina, me parece. Farmacia, Pop Nacional. ¿En el forajido? ¿Donde todo puede pasar, incluso trabarse los temas? Esto es nada de nada. Ya venimos. Me pasa reloquecer. Muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. la remixada del tema voto latino de Molotov del disco Molomix del año 98 Molotov, voto latino en el forajido Del año 1998, esto es Molotov, voto latino. Pasamos ahora a Ian Gillian. Don't want the truth, no quiero la verdad. A veces la mentira es algo que compramos lúcidamente para vivir en una nube de pedos que nos hace feliz. No es lo mejor, pero pasa. Ian Gillian, el forajido. John w a n t s The Truth, no quiero la verdad, publica el juglarnoticias.com.ar. Dice: Casa mínima, ¿la conocías? Está ubicada en San Telmo, puntualmente en San Lorenzo, 380. Tiene 2,5 metros, metros de ancho y 13 metros de profundidad, ganando el récord total y absoluto del hogar más angosto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uno de sus sellos identificatorios es la Puerta Verde. Aún en nuestros días, preserva las paredes de barro cocido. Y en la planta superior tiene un balcón con barrotes verticales que son de hierro. Santelmo es testigo desde hace varios siglos de la existencia de este hogar tan particular. En la primera mitad del siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud, quienes eran recientemente liberados precisaban un sitio para vivir, es cierto, y por eso vivían en lugares. Como este. Sus amos eran quienes les ofrecían terrenos para que ellos construyeran sus casas para empezar una nueva vida. Sin embargo, cuando los libertos fallecían, la propiedad regresaba a sus dueños originales. Según vecinos del barrio porteño, un esclavo de Urquiza, tras su liberación, obtuvo la casa mínima. Esto fue en el año 1813. El historiador Diego Sigoto afirma sobre esta pequeña construcción: dice, la historia recogida por más de una guía turística y páginas de internet. Afirma que fue construida en el año 1813, cuando la Asamblea Constituyente dictó la libertad de vientres. Sin embargo, la esclavitud no se abolió hasta 1853, y por lo tanto, la casa no puede haber pertenecido, <coughs> haber pertenecido digo bien, a ningún. Esclavo liberto de 1813. Otra voz que brinda detalles sobre este tema es José María Peña, arquitecto y director del Museo de la Ciudad, quien además encabezó una investigación en la que halló un catastro de 1860, donde afirma que el terreno、eh, perteneciente a la casa mínima era una propiedad que tenía 16 metros de frente con 17 de fondo.、Eh, después te cuento los detalles sobre esta leyenda, sobre esta casa mínima, después de escuchar a la gente de Sode a s t é r e o Esto es Persiana Americana en El Forajido. Buena música, buen rock y buen pop. Para saber esto, www.eljuglarnoticias.com.ar. Sudo estéreo sonando en El Forajido. Con música repicando en más de 100 radios. No es poco. Haciendo persiana americana, hablamos de la casa mínima en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo. Los detalles sobre la propiedad y su dueño original se hicieron públicos en la década del 60 cuando la casa mínima fue adquirida por un anticuario de nombre desconocido. Esto está en el juglarnoticias.com.ar u p u u n t sobre la casa más chica de la ciudad de Buenos Aires. El personaje anónimo habría sido quien difundió la leyenda del esclavo. Finalmente, el lugar forma parte del complejo El Sanjón. Una de las obras arqueológicas más relevantes de la ciudad de Buenos Aires fue d e s c u b i e r t o a mediados de la década del 80. Se trata de un sistema de túneles. Debajo de, la, de lo que es la manzana, desde donde se pueden contemplar los restos de uno de los arroyos que desembocan en el río de la Plata, el Sanjón de Granados. El 13 de diciembre de 1998 se realizó un desfile candombe por parte de comunidades afroamericanas para recordar a los esclavos. El punto de partida, obviamente, fue la casa mínima. ¿Y el de llegada? ¿Cuál fue? El cabildo. Todo esto está en www.candombe.com. El juglarnoticias.com.ar con la historia de la casa mínima de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Miguel Cantilo, gente del futuro, en el forajido. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenetita avanza, la era nuclear. よ Samuel c a n t i l l o haciendo gente del futuro a través del forajido. Nuestro WhatsApp 112536 4814 112536 4814. El forajido, nada de sangre, mucho sudor y pocas lágrimas. Jesse is a friend. Yeah, I know he's b e e good friend of mine, but lately something's changed. Did he find Jesse's got himself a girl and I want t make a mind. And she's watching him with those eyes And she's loving with that body, I just know it And he's holding her in his arms, l i t t l e l a d y I wanna tell her that I love her, but the point is probably m o o t Cause she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Escuchamos a g o l d e r Earring r a i d e r Love. Escuchando r a t a i l Love, una canción de la banda Golden Earring, una banda holandesa, una canción del año 1973 del disco m o o n t a n una canción que fue grabada por artistas y bandas como Tribate, Mystery, Omen, U2, R.E.M., White Lion, Blue Man Group, Def Leppard, James Last, Carlos Santana y The Pressure Boys. Increíble canción de rock progresivo extensa. The Golden e のグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグ e n ン a r リーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリンのグリーンのグリ t ンのグリーンのグリーンのグリーンのグのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグリーンのグのグリーンのグリーンリリーンのグリー Este recorrido en el forajido llega ahora de Lulu Race, not for the weekend, no para el fin de semana, por más que lo estén palpitando muchos. Una hermosa canción de indie pop rock. Ahí va. Take the time to De hoy del forajido. Le damos las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Nos reencontramos en la próxima edición. Como siempre, es un placer enorme saber que ustedes están allí. Mi nombre es Ezequiel Alonso y, como dijo, como dijo Será, alguna vez, nada más queda. Ahora sí, gracias y chao. Así escapamos hacia otro pueblo. Para dejar huella y contar nuestra historia será hasta la próxima parada en El f o r a j i d o Un programa fuera de la ley con Santiago Alonso.